En tiempos de aislamiento, Leer en Común fue un espacio virtual propuesto para compartir y pensar textos con diferentes autores y autoras, que son también referentes de la literatura, la filosofía y el feminismo. Esta semana están disponibles los encuentros con Dolores Reyes y Agustina Paz Frontera. Los podés ver en Buenos Aires Cultura en Casa. También esta semana debutan las ficciones Sentadas en el Umbral, codirigida por Daniel Alvaredo y Mónica Rosa, y Crímenes de Familia, a cargo de Sebastián Schindel. Sentadas en el Umbral es una comedia que cuenta con las actuaciones de Victoria Céspedes, Soledad García, Fabián Arenilla, entre otros. Por otro lado, Crímenes de Familia es un thriller protagonizado por Cecilia Roth, Miguel Ángel Solá, Benjamín Amadeo y Sofía Gala Castiglione. Ambas películas se emitirán este sábado en el canal Cinear TV, el primero a las 20 y el segundo a las 22. Asimismo estarán disponibles de forma gratuita durante una semana en la plataforma Cinear Play.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 Llevamos por dentro, si te quitan la teta y te cambian de cuento, no te traes la pena porque no estamos muertos, llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Si te claro en las alas, en el muelle del viento, yo te espero un segundo. En la orilla del tiempo Llegarás cuando vayas Más allá del intento Llegarás Muy buenos días Muy buenos días esta, esta semana voy a retomar un poco Algo de, de lo que se habló la semana anterior Relacionado a, al día de las infancias A los niños, las niñas, los niñes Y quiero también poder mostrarles esta mañana audios de, de Agostina. Así que vamos a escucharlos a continuación y vamos a hacer una pequeña reflexión. También de que no haya, que no se maltraten a los animales, y que no haya más animales en las calles, que no se abandonen animales, eso es lo que yo quiero. Quiero viajar a París quiero tener una casa propia propie grande, quiero que mi familia esté siempre conmigo y mi mejor amiga también. Bueno, como todos los sábados, todos los sábados no, nos acompaña la licenciada Florencia Sisi, también allá desde el sur del sur, como dice nuestra radiográfica, ...y seguimos trayendo voces de nuestras infancias... ...seguimos escuchando a Florencia... ...a ver qué nos dice en relación a estos audios... ...que se los debíamos a Agostina... ...nos llegamos a pasarlos el sábado pasado. Bueno, ahora sí... ...escuchando los audios de Agostina... ...de esta niña que nos revela sus deseos para su infancia... ...no, deseos que, que van más allá de lo material... ...deseos que representan tiempo en familia... ...tiempo con su mejor amiga... ...que no se maltraten a los animales... ...y me pongo a pensar por ahí en el consultorio, ¿no? Muchas veces llegan padres o madres... ...preocupados porque sus niños o niñas se portan mal... ...porque no hacen los deberes... ...o porque tienen simplemente problemas de conducta... ...pero cuando uno indaga más allá... ...o se encuentra cara a cara con la infancia... ...descubre que muchas veces lo que realmente falta... ...en esa familia... ...en ese ámbito familiar... ...es el tiempo para comprender a este niño o niña... ...el espacio para jugar con ellos... ...el sentarse tal vez y explicarles... ...qué es lo que está sucediendo en casa... ...o simplemente... ...el afecto, la contención el alojar a esta infancia y así se inicia la búsqueda de un mejor vínculo entre padres e hijos por lograr una mejor calidad de vida ante todo para nuestras infancias como dice Florencia que además es es eh, terapeuta, es, eh, trabaja eh, como psicóloga y reúne estos testimonios y también viendo lo que Marcela nos dice, eh, por supuesto que en, en las familias han pasado muchas situaciones en esta cuarentena, pero se trata de cuidarlos, de cuidarnos en nuestros vínculos, de preservar la salud, de preservar el cuidado de nuestras infancias y como tuve la... La suerte de escuchar esta semana a Chiqui González en una capacitación que brindó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos que aprender a escuchar a nuestras infancias y tenemos que escucharlas cuando juegan para saber de qué se tratan sus deseos. Acá Marcela nos dice, claro, la familia como sostén cuidados y escucha atenta. Tenemos un audio más de Florencia que nos gustaría que ustedes puedan compartir esta mañana. Con nosotros Y ahí es cuando me pongo a pensar cuál es el tesoro, cuál es el legado que queremos dejarle como adultos a las infancias. Creo que el cariño, el afecto, el tiempo, el amor, los niños necesitan durante su crianza un apego saludable y respetuoso que pueda contenerlos y permitir sobre todo habitar infancias felices y comprendidas. No te traes la pena porque no estamos muertos, llegaremos a tiempo. Llegaremos a tiempo. Y así como tenemos que cuidar a nuestras infancias, tenemos que cuidar a aquellos que cuidan nuestras infancias cuidar a nuestros docentes, cuidar al personal que está en las escuelas, cuidar cuando eh, asume un gobernante y no tiene una manera de pensar igual que el otro gobernante que está compartiendo como por ejemplo eh, esto que ha pasado y que todo tiene relación con todo y nosotros queremos que ustedes entiendan que para nosotros Tejiendo Redes es una unidad y que cuando pensamos los temas los pensamos para que podamos pensar también entre nosotros. Sabemos que ha habido un conflicto que llevó a la renuncia de la eh, de Adriana Puigros, acá me dice Daniel, de la viceministra, y que nos está diciendo Guillermo de Barracas que hubo un eh, testimonio de Berbisky contando en realidad eh, cuáles han sido los problemas... ...en relación a, a, a esta renuncia anticipada un poco... ...porque ya la venía hablando Nacho Levy... ...en, de, en unas declaraciones que hizo en La Garganta Poderosa... ...que son, también los invitamos a leer eh, lo que piensa... ...y cómo expresa eh, Nacho Levy las acontecim los acontecimientos que nos rodean... ...entonces les proponemos lectura... ...les proponemos seguir escuchándonos... Y bueno, Marcela le manda saludos a, a Florencia que dice que la extraña Y bueno, y ya son 8 y 55 y Daniel tiene algo para decirle Sí, quería recordar también que este tema de, de las infancias También es importante eh, conversar con nuestros chicos, con las chicas, niños y niñas Y niñas acerca de lo que se muestra por televisión, ¿no es cierto?, cuando se ven todas esas imágenes de gente con banderas y, y que salen a manifestar. Eh, también es importante la labor de los adultos para explicarles también esas situaciones, ¿no es cierto?, porque no es saludable que vean que en el contexto de aislamiento preventivo que estamos haciendo todos y que como nos contó Jorge Rashid, posibilitó estas medidas que tomó el gobierno de que se salvaran 18.000 vidas de compatriotas, eh, no es menor este aislamiento preventivo que nos cuidamos nosotros y cuidamos al resto. Quería decir también que un 22 de agosto allá de 1951 se produjo el renunciamiento de Evita, a quien la CGT postulaba para la fórmula con Juan Domingo Perón para las elecciones de 1952. Y para ir cerrando, porque ya estamos en 8 y 56, les recuerdo que si quieren sumarse al hashtag la brecha digital es brecha educativa. Eh, desconectar para no enfermar y hay uno más, perdón, que no me acuerdo tarjeta alimentaria ya creo que es el otro y hay otro más que no lo recuerdo para que vayan sumando sus voces vamos a estar atentos a la reunión que todas más de 100 adhesiones han tenido entre agrupaciones, comedores eh, centros de estudiantes asociaciones para pedirle al ministro Trota una reunión eh, las escuelas están abiertas, lo que se podrán abrir son los edificios y quiero decirle que esos edificios también estuvieron abiertos con docentes, con no docentes para la entrega de los bolsones cada 15 días, mandamos un saludo a todos, agradecemos a Eduardo esta bellísima musicalización en el día de hoy eh, y vamos a Rita que teníamos preparado con un tema, una versión bellísima de eh, El Témpano, creo que se llama, El Témpano, ¿El Témpano es? Sí, El Témpano, me dice Daniel, eh, que nos eligió Eduardo Ragio Los dejamos hasta la próxima y no se queden, no se vayan porque viene Feas, Suyas y Malas. La nota de La Poderosa está en el cohete a la luna y recomiendo leerla para entender qué es lo que pasó en el Ministerio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 Llegaremos a tiempo si te abrazan las paredes te sabrocha el corazón no permitas que te anude la respiración no te quedes aguardando a que pinte la ocasión que la vida son dos trazos y un barro tengo miedo que se rompa un por se pueda más no te rindas no te sientes a esperar La provincia volvió a fase 1 de aislamiento total por 28 casos de coronavirus en menos de 48 horas. La medida tomada por el gobernador es por 14 días debido a casos de COVID-19 registrados en el departamento Caucete y su extensión a un barrio del conurbano capitalino. Sergio Uñac responsabilizó a los ingresos ilegales a la provincia que hasta el miércoles estaba en una condición de libre de circulación comunitaria. El no cumplimiento de la cuarentena obligatoria en el ingreso a la provincia de San Juan de algún ciudadano de esta provincia o de otra.